Además, tenemos eh, página en Instagram para que puedas visualizar las fotos con los grupos que pasan por aquí, por Euskal Música, por Berriozar y Ratia, para presentar sus trabajos discográficos. Así que ya sabes, ahí estamos, Euskal Música en las redes sociales, Euskal Música en Facebook, Twitter e Instagram. Programa que cierra el mes de enero, 31 de enero del 2019 en directo. Programa que abre lo que es el mes de febrero, sábado 2, domingo 3 de febrero en redifusión, en repetición. Hoy hablaremos de La Corrica, la edición número 21, que se va a celebrar entre Regares Puente la Reina el 4 de abril y que concluirá el 14 de abril en Gasteiz. Escucharemos la entrevista que nuestros compañeros de Busqui Ratia realizaron a Kiko Urmeneta, responsable de Corrica en Iruñería. Y aparte de ello, escucharemos a Uger con su nuevo trabajo discográfico, a Mikel Gorosabel o a la formación Eskean Cristóv. Todo ello durante estos eh, próximos 60 minutos, todo ello durante esta próxima hora aquí en el 10.8 en Berriozar y Ratia en una nueva edición del programa Euskal Música, tu cita con la música local, la música que se realiza en Euskal Herria en todos sus estilos musicales. Y antes de comenzar con el programa de hoy, eh, comenzamos con una triste noticia que nos llegó el pasado sábado 26 de enero, ya que la formación de Mendillorri a un chape Nos decía Dios con un comunicado después de nueve años de trayectoria musical. Un comunicado que lo puedes leer en la página que tenemos tanto en Facebook como en Twitter. Dicho esto, comenzamos el programa de Euskal Música y lo hacemos con la formación Uger, que regresan con su segundo EP llamado B, un EP, en el cual te vas a poder encontrar seis temas. La banda la componen Uri a la batería, Atza al bajo, Uri. Borja y Fikir a la guitarra Y Gago a las voces y letras De este nuevo disco de estudio Te extraemos los temas Esina Astu y Dembora Con ellos, con la formación Uger Comenzamos una nueva edición Del programa Euskal Música is more ba los temas, Sinastu y Domora dos de los temas incluidos en el segundo trabajo para la formación Uger ya nos vamos con Eura, banda de Metalcore que regresa con Escombros del Imperio, este trabajo contiene nube canciones que según la propia banda son gritos de rabia hacia un mundo y una sociedad que se va a la mierda sin que a nadie parezca importarle demasiado, Escombros del Imperio está disponible en el, ba en el Bandcamp de la banda para descarga gratuita y también en formato CD, nos introducimos en este álbum, Escombros del Imperio y del nuevo álbum de Neura te extraemos los temas, Desaparece y Escombros del Imperio, tema que da título al disco Ojos oscuros miran la luz y piensan lo que representan Se alejan de la justicia Bate los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de neu banda de metal Core, que regresa con este álbum escombros del imperio nos vamos con goroabel que ha reunido las canciones creadas durante estos dos últimos años un disco con mayúscula ya que Barney basuetan barná es una colección de canciones que toma pleno sentido una vez escuchada de principio a fin. En este bosque musical, las cuidadas melodías vocales de Goro Sabel se ven envueltas en diferentes sonidos, un delicado acompañamiento de guitarra en la canción que abre el disco, Galde, sonidos pop-rock más ligados a Etche, su cara, en Uchi y Andavidea pop más rebosado en temas como Mataza o Eguneko Oikeiriak e incluso sonidos electrónicos como los temas Oean Infernura Begira y Ogi Esten. Gorosabel siempre ha cuidado con mucho mimo las letras con las que ha acompañado sus canciones y esta vez se ha rodeado de varios escritores vascos siguiendo el consejo del propio Asier Serrano con Los Miedos como tema principal. Participan en el disco escritores como Gotxo Mariandarán, Luchogia Arkaitskano o Leire Bilbao. Deste de nueo trabajo de Goro Sabel, Barne Basoetan Barna, te extraemos los temas Mataza e Ispiluaren Bi Aldeak. izen arrebeza zein aztutan nagoen aztutan biariren artean ditotzen Zein tanta gobiernas tú tan artean ditotzea K. Nuevo trabajo para gorosabel con temas como Matasa e Spiluaren vía Aldean. Nos vamos ahora con la pasión por la música, con raíz popular y por las gentes, son las principales cualidades de esta banda, de Cosategui. Impulsados por ellas, crean canciones para todos los públicos, alegres y llenas de sentimiento. Melodías que sirven para dar otro sabor al día a día, para festejar y para gozar. Su nuevo álbum, G.A., El octavo del grupo está compuesto por 13 canciones nuevas que redundan en la misma idea. Una forma positiva de entender la vida a modo de gigantesca, calejira, solidaria y animada. Octavo disco de la banda, octavo disco de Cosategui, G.A., del Textraemos, te los temas titulados Se Colores y Singel. du gure artekoa Zekolorez colores ze se zure bihotzaren gaurko soinekoa se colores izan zara berez benetakoa Joa kaskatu situen larre kolorea maite ditut ni Joa kaskatu zituen, larre kolorea maite ditut ni Kaskatu situen larreko norea maite ditut ni Unecho armarras tu situ es zeru kolorea maite ditut ni Unecho armarras Maite zaitu dan, zer dudan sentitzen Esan nahi dizut baina, ena izatrebitzen Etxeko talagunak, denak naskan Egin da dauzkat beti, gaiari vuelta ca, haztero con tu verdad, egunero ca ca, ora indiko la urtea pasata. Los chorridos tikiri tikiri tacatoria y ay ay ay atabo nere usardiak copete ani zer dia apa despade pena vera los chorridos tikiri tikiri tacatoria y ay ay ay usardiak copete ani tiki kiri, tiki tiki taatoria ai ai ai ai atabonera usardiak popete ani serdiak tapas pare vera beira locha locha gorri gorri tiki tiki tiki taatoria ai ai ai ai atabonera usardiak popete ani serdiak tapas pare vera vera locha locha gorri gorri tiki kathonia, tiki tiki taatoria ai ai ai ai atabonera usardiak popete ani serdiak tapas pare vera vera locha locha gorri gorri tiki tiki tiki taatoria ai ai Gabon ere eusartia, kopete aniz colores y sin gel, dos de los temas incluidos en el octavo trabajo de estudio para esta formación para Gozategui G.A. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de la Corrica. El 4 de abril arranca la edición 1 de este año de la Corrica en Ganes Puente la Reina. Acabará el 14 de abril en Vitoria Gasteiz. Kiko Urmeneta, responsable de Corrica en Iruñerria, se pasaba por los estudios de nuestros compañeros de Gus ratia y Agustin charlada sobre esta nueva edición. Este próximo 4 de abril arrancará en Gades la 21ª edición de la Corrrica, que acabará en Castez el próximo 14 de abril. Para hablar de ello está aquí Iko Urmeneta, responsable de Corrrica en Iruña Rria, un on Iko. Egunon, ze modo, zago Bueno, que todavía unos cuantos eh, unos cuantos meses no para para que arranque esta estacurrrica pues igual para poner un poco en contexto y a, y a mí oh, un poco de historia no hacer un pequeño repaso eh, cómo surge la currrica kiko y con qué objetivos bueno la currrica surge en, a principios de la década de los 80 en el 80 81 se hizo la primera córrica y bueno pues eh, para recaudar fondos en sí bueno pues para para, la, para poder llevar a cabo la enseñanza de los que era adultos Un poco pues eh, con esa idea y bueno, eh, la verdad es que se ha hecho pues un evento bastante grande y, y que bueno, que es del gusto de mucha gente. El lema escogido para este año es eh, clica, eh. porque Kiko clica? Eh, sí, clica, bueno, con ello lo que queremos decir es, eh, clica ese eh, al fin y al cabo, eh, eh, con el ratón del ordenador, cada vez que, que pinchamos, eh, es hacer clic en osquera. Entonces, eh, bueno, pues cada vez que hacemos esa acción... Pues, eh, o seleccionamos pues eh, pues algo en, en el ordenador o entramos en una página uh -huh. o, o hacemos un pago bueno pues para las entradas del cine o para hacer un viaje o entonces eh, es una decisión cada, cada vez que se pinchamos que hacemos clic eh, tomamos una decisión es una opción que Que, que hace la gente, y entonces con ello lo que queremos hacer es, bueno, pues animar a la gente a tomar sus propias decisiones uh -huh. y, y, bueno, pues a tomar la opción de la euskera y, y bueno, pues, eh, eh, pues dar pasos y tomar compromisos, bueno, pues para para para ir poco a poco normalizando personalmente o, o a nivel de, de la comunidad eh, euskaldun, uh -huh. bueno, pues para ir... Eh, eh, Sí, poniendo en centro al final en Euskera, ¿no? Oh, olvidar, yeah, olvidar. Oh, yeah. mm. eh, la edición, eh, bueno, la edición de este año que arrancará en eh, Gares, eh, que bueno, suele ser habitual, si no me equivoco, que, que arranque donde acabó la, la anterior edición, ¿no? El año la anterior edición acabó en Iruña y esta ya Eso arranca es. en Gares, ¿no? Si no me sí, sí, cada vez que termina pues una edición en, en un sitio, eh, eh, al año siguiente, o a la corrica siguiente, mejor dicho, eh, se empieza desde el mismo Real Day, mm -hmm. sí. Háblanos un poquito del recorrido Sí, el, el, la corrica va a ser del 4 al 14 de abril Y empezará en Gares, en Puente la Reina Y de Gares, bueno, pues eh, durante semana Y más de un poco más de una semana Serán unos 2000, más de 2.500 kilómetros Y terminará en Gasteiz el 14 de abril El 6, o sea, si empieza un jueves, el sábado ya estaría entraría en, en la comarca de iruñería uh -huh. y bueno pues eh, tendremos el sábado a la tarde durante bueno pues durante toda la tarde y, y parte de la noche bueno pues eh, recorriendo los distintos pues barrios y, y pueblos de iruñarría uh -huh. eh, una cosa que bueno lo bonito de, de la corririca es que, que cada uno eh, elige o escoge su, su kilómetro no eh, cómo puede hacer la gente para animarse o para coger el kilómetro y Sí, eh, bueno, eh, tenemos un teléfono destinado para ello, eh, lo tienes ahí apuntado, ¿verdad? Sí, a ver si lo encuentro ahora que lo he perdido. Y bueno, pues eh, yendo pues eh al Escaltegi Iruñezar, ahí tenemos bueno, pues eh, la oficina y bueno, pues le atenderá personalmente pues a la, pues, al colectivo, a las personas que quieran, bueno, pues coger un kilómetro pues eh, por cualquier geografía y por cualquier eh, sí, a cualquier hora de De, mientras dure la corrica. Uh -huh, el teléfono que me tengo por aquí es el 94646400. Es. Así que llamen allá y allá les, les dirán eh, todo lo que tienen que hacer. ¿no? Uh -huh, eso es eh, Bueno, otro de las eh, maneras de ayudar, eh, porque ya hemos comentado que el, se pueden eh, coger los kilómetros, pero otra de las eh, maneras y las figuras de, de esta corrica es el Corrica Lagunzalla, ¿no, eh, Kiko? Sí, Corrica Lagunzalla es una ayuda especial que se le da a la corrica pues para claro, la corrica no es en sí solamente la, la carrera y luego, bueno, la corrica en fin y al cabo, como antes se comentado y eh, es un evento que se hace bueno para, para recaudar fondos pues para la, la enseñanza de los eran, de los que eran adultos para que hay pueda llevar a cabo su, su labor eh, entonces pues una manera de, de ayudar especialmente pues eh, pues a esa función y, y a esa labor es haciendo currrica la algún es un y eh, una ayuda de 12 euros eh, que bueno pues eh, eh, puede traer también sus, sus, sus ventajas, porque se recibe pues, una tarjeta, En la cual, bueno, pues hacen descuentos en, en distintos comercios y, o en el cine. Y, y entonces, de una manera, esos 12 euros también se pueden amortizar de otra manera, ¿no? Pues con los descuentos que hay y tal. Y eh, la verdad es que esa ayuda es bastante primordial, bueno, pues para, para la Corrica. Y luego, pues porque la Corrica también, eh, aparte de la carrera, pues eh, organiza distintos eh, eventos culturales y tal, pues un poco pues para para ambientar el y para caldear un poco el ambiente lo ¿no? de, de en torno a la, en torno, pues, a, a la carrera ¿no? una de las cosas que solís hacer es eh, poner eh, material a la venta ¿no? sí, eh, en los Escalteguis eh, está ahí material y luego también tenemos una tienda eh, en la que hay Estafeta, en Souvenirs Estafeta ahí también vendemos material de la Corrica para todo el que esté interesado uh -huh. eh, no sé, tenía una cosita más para preguntarte como por ejemplo la canción de, de este año que, que ha generado un poco de polémica esto ¿no? parece que todo el mundo ha querido opinar sobre ella ¿no? <risa> sí, la verdad es que estamos muy sorprendidos bueno pues por una manera o sea bueno nos ha sorprendido bastante ¿no? pues eh, bueno, pues como ha cogido la gente bueno pues la canción eh, es bueno que, que bueno pues que, que surja bueno tanta no sé, tanta curiosidad en torno a la canción y tanta tanta expectación Y bueno, pues eh, hay gustos y gustos y bueno, pues a, a mucha gente le ha gustado y a otra a mucha gente también pues bueno, pues pues <risa> pues no le ha agradado bastante. Y bueno, pues ha surgido bueno, pues en en en pues en las eh, social, en, en las, redes sociales, en las sí. redes sociales y tal, bueno, pues ha tenido bastante eco y, y bueno, <risa> sin más, ¿no? Eh, muchas veces eh, ocurre bueno, pues que Eh, qué bueno pues eh, a lo mejor gracias algo pues una, la, la canción y tal y, bueno pues que jo, pues a mí me gusta de esta manera a mí me gusta de la otra y tal y bueno nunca puedes acertar para todo el mundo no uh -huh. eh, kiko por ir acabando ya la entrevista eh, no sé qué los diga a la gente que nos está escuchando ¿Qué, por qué tienen que participar o tomar parte en esta córica sí bueno eh, la córica en sí hijo pues eh, como antes he comentado bueno pues eh, es eh, una forma de ayudar pues a la labor que pues todo todos los días pues que hacemos en AECA y después de, pues, de escaldonizar a la, la gente adulta y luego en sí la la corrica mmm, se ha regido en en eh, eh, No sé, una bandera a favor de luzquera ¿no? uh -huh. es una manera de, de posicionarse a favor de luzquera y más en aquí en este real de navarra donde bueno pues eh, muchas veces eh, las políticas que se han hecho y, y bueno eh, pues, han sido en contra de losquera y tal y, y bueno pues no, no siempre han, ha sido agraciado al menos la, la política que se ha hecho a favor de losquera Entonces es una manera, bueno, pues de posicionarse a favor de la una manera también de hacer deporte, y, <risa> y es una manera muy alegre, ¿no? Pues eh, de, bueno, de, de luchar un poco, bueno, pues a favor de, de nuestra lengua, ¿no? Va, <risa> Kiko, mi es que... Bueno, animo a... Va, mi es que... A, a de agur. A de agur. Escuchamos la canción de la Corriga para este año. Corriga hidu za gustion anderinhoa adi adi pasatuko dut zerrenda Jesusi matmoasel ola la fati fati densoi uasabalte mundura gustio bat egitea ezin bestekoa bakotzaren notasuna errezkatzea motorrak arrantzatzeko momentuko ukera gurea herriko akorrika ditu fati fati talor zer mere situ buna egin za ez dugu presarik helburu argi damota pausu pausu a gure ritmora gure ritmora Goyarritmo da Goyarritmo da Goyarritmo da Eh, permin, nola da Goyarritmo da Cli, korri, kak Goyarritmo da Cli, korri, kak Korri, kak Gairika, gero, geroa Horain, horain goa, gero, gero, koa Horreka ez galtze koñarri zendoa Hauz eda gure leloa latzea elkarren artean konektatzea pra pra praktikatzea euskara gure artean bizitzea ei lanta lana kataldean aukeratu zure lekua bidea herriaren arnasa sentitzen da korrika da zugabe zugarren zugarra auetsa posible oraengaurreta hemen ze da posible ble ritmora tiki tiki Sude gure ritmo da. La la la la. Gure ritmo da. Amareta, te fermillorada. Estás en un rolada. Gure ritmo da. Cliqa, correca, clip, heca. Gure ritmo da. Cliqa, correca, clip, heca. Correca, clica, clica. Hasta eskerko beso aan. Eskerko beso aan. Cliqa. Ora el alte es danzan. Kikar, kikar, betikoa gurizar moikar. Kikar, kikar, euskaraz ingo 10 zirikar. Kikar, kikar, ikibilikilikilikar. Suaren erritmora, etxaribide man, arba zoen danza, kutura dengertu zean, kardabriko brisa, bardetako xerzoa, gure borroka zinko jabe, xegoa uskoa, fristazituko duen, machapizudadilla, erritzeminita, paskearen aldequita, mekukoan, eskatzari, emangorioten, amameka osa, xatudezatela, Ko, komunikazen den herri batetainoiz atituko Herri beratik na furia banator korrika Batu gaitezen bestio kar matiro klipka Gure mora Mire, sube, gure mora Klipka, Pues ahí estaba la entrevista que realizaron nuestros compañeros de Guski y Ratia con Kiko Urmeneta, responsable de Corrica en Irunia Ría en esta edición número 21, que arranca el 4 de abril en Gares Puente la Reina y que concluirá el 14 de abril en Gasteiz. Y nosotros que vamos a poner ya el punto y final a una nueva edición del programa de Buscal Música antes de recordarte que hemos escuchado a Uger, Neura, Miquel, Gorosave, Gossategui y hemos hablado de la Corrica de la edición número 21. Y ahora para despedirnos nos vamos a ir con el quinteto de Arratia han Cristó que llega con su tercer álbum de estudio Beste de C, Bachuen gozoan Soan disco autoeditado rimbombante título cuyo propósito es según el grupo transmitir el viraje que ha desarrollado el rock and roll que venían haciendo hasta la fecha esta vez se han empeñado en estrujarse la mente fusionando lo infusionable psicodelia, power pop, punk, blues bossa nova e incluso ritmos latinos su particular coctelera no entiende de limitaciones en lo que a mistelania rockera se refiere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 Amerikarra Abian Jarri G Maitasuna ez bada jokoa bearko Hondar mu bi korregi gihialai Abelteki orain ka